Muy buenas Diciembre dice presente Y nosotros con él Una tarde como esta FM Álvarez 93.5 Hola Llegó diciembre y se fue noviembre y se fue también el nano Joan Manuel Serrat. De este país que tanto lo celebró durante todos estos cincuenta y pico de años. Y vamos a dedicarnos a él. Vamos a dedicarnos eh, al tipo que de alguna manera nos metió en la cabeza qué era la música de autor. Hubo otros antes, sí, pero lo supimos muchísimos años después. El primero era este. Te invito, ¿te gusta una hora con Serrat? Entre las memorias, entre... Retazos del recital Calentito que acaba de terminar Que todavía no terminó Termina el 20 de diciembre en Barcelona Pero ya está Decía, esa es la propuesta Una hora de Serrat en este programa Serrat, Serrat, Serrat Aparece Ahora, ¿eh? O hace 15 canción es una composición en verso para ser cantada Eso dice O sea que hay letra y música Un matrimonio de conveniencia no tiene por qué ser mala. Una canción es una historia, una historia en las que paisajes y personajes se mueven al son de una música. Definitivamente, los personajes son el quién de las canciones. Los personajes, quiero hablarles de ellos, no son ni de verdad ni de mentira transita en un limbo de emociones entre la realidad y la fantasía. Podemos decir que Benito, Penélope, Lucía, Manuel, Edurne, Juan, José, Alberto, Irene, Cubala, Rashid, son eso, ensoñaciones que pueden venir de una realidad pero llenas de fantasía para ellos, para mis personajes vaya todo el reconocimiento y mi gratitud porque les confieso que yo casi ni les conozco no sé más que lo que ya les he contado a ustedes normalmente tal vez algo más pero no crean que hubo mucho más allá de mis conocimientos. Sí sé, por ejemplo, que la mujer que yo quiero decía la canción, esa mujer no se purificaba en agua bendita. <risa> es ¿Eh, mentira. Se perfumaba en Ginebra. Aquel que decía, no hago otra cosa que pensar en ti. Pues sí, eso es verdad pero cada día menos también les confieso que yo nunca he abusado de ninguna mujer de cartón piedra y que jamás existió el dicho tablado del largo donde Merceditas y el culo no se conocieron jamás hasta que yo los junte como una alcahueta en una historia de amor absolutamente imposible top 5 tal vez romance la vida y la muerte temblando en la boca y a merceditas la del guardarropa la del guardarropa del tablado del lacio un gitano falso es bufón de panace alcahuete noble que arroía los tiros recogió las capas y se pegó el pino se acabó el jaleo y el racionamiento manse de y curro el de palmo. Hay algunos retazos en que... En donde hay. el parador, cantando Ay, mi amor Sin ti no entiendo el despertar Ay, La cama es Ay, mi amor Que me desvela la verdad Entre tú y yo la soledad El malojillo de escarcha Mil veces le pide Mil veces que no le eh? De compartir sueños, catre y macarrones Le dice burro y dolar, carita serrana Como hace un buen vino, en una cepa enana? y nada Y curro se muerde en los labios y caña Pues no hizo la mina, por no dar la caña Quien calla, otorga, como dice dicho, y con se muere por ese mal bicho. Quien fue ese aviso yendo este va ay, amor, es ay amor, me desvela la verdad entre yo, la soledad un anoche Yo descalchaba Todo va más lento Y todo va más profundo Pero la voz está ¿eh? Buscando el olvido Se dio a la bebida Como las que viene, y Se le lloró en todo A don Marcia la fuente no entra su paso com un penitente i una noche vintre es palmeaba farlo escapó mereceres col un pur mult De clic i capró perros de contrabando mai va elcurro fue palmando Entre cantar el era la verdad entre tu y yo la soledad y un manojillo descalchado tuvimos suerte de toparnos con serrata en la vida eh? quizá fue la pena o la falta ayer el caso es que un día nos tocó el del día esa mesames y flor, que so toda patro al cerrar la cajita a mano derecha Segons se va al cielo veréis el tablao que monto fuera escurri de cada noche van las buenas armas el currillo en pan sigue dando palmas ¿Cuántas historias hay en esta historia? ¿Y canta sus ¿O cuántos matices? Por celestiales Ay, mi amor Sin ti no entiendo el despertar Más ancha Ay, mi amor Que me desvega la verdad Entre tú y yo la soledad Y un manovillo de 2022, Serrat ¿Quién dijo que se irá, no? Aunque sí, se baja de los escenarios ¿Cómo seguía el show? Ese sí. comienzo en azul Y ese ladrón que os desvalida De su amor, soy yo Ponete frente al espejo y hacía marcha atrás. Ahora toca Serrat, pero pone las canciones que quieras. ¿Con cuáles viviste todo eso que viviste? Para mí hoy, para muchos, es Serrat. Marcha atrás en el espejo, décadas. ¿A dónde te llevaron las canciones? Imaginaria y vivencialmente ¿A dónde? ¿Qué ausencia, qué despedida? ¿Qué historia de amor acompañaron las canciones? No se puede vivir más que una vida, pero las canciones te ayudan a que eso sea posible. A mí me tocó cerrar como el primero de muchos. Adiós. Hace más de medio siglo que la señora yo nos conocimos. Y no tengo ni idea de cómo se llama. No tengo la más mínima idea de su nombre. Yo siempre estuve, pues, que sí se llora por aquí, que sí se llora por allá, que sí se llora esto, que sí se llora aquel. Y así hemos seguido toda la vida. A mí se me ha ido cayendo el pelo y tengo las rodillas hechas poco. Ella sigue teniendo 40 años y muy bien muestros. Eso tienen los personajes sí, tienen y los personajes. las canciones, ¿no? Bueno, cambiemos... El... ...hacia puertos menos conocidos del gran Serrat. Ustedes me van a perdonar este idioma un poco extraño... ...que que aparece en esta canción, en Caminito de la Obra. Explicado y todo, ¿eh? Yo soy charnego, ¿saben? Los charnegos son los hijos de inmigrados a Cataluña con no inmigrados. O sea, de catalanes con no catalanes, para entendernos. Pero a mí me tocó, aparte de ser charnego... Me tocó vivir en un barrio, hermoso barrio, en el que los inmigrados son la mayoría. Casi toda gente del sur, andaluces, murcianos, que vinieron a, a enriquecernos. Porque la verdad es que, a pesar de las muchas dificultades que el inmigrado tiene, la cantidad de riquezas que aporta es tan grande que merece la pena haber vivido entre ellos y conocerlos bien como los he podido conocer yo por eso perdónenme el idioma pero este es el idioma así en el que intervienen palabras que son eh, catalanismos pero que que tampoco lo son exactamente es el idioma así un poco extraño que hablan los inmigrados en mi barrio en el que utilizan palabras como plegar para decir terminar chala para decir alcantarilla trabanqueta para decir zancadilla y así unas cuantas más Pero el sentido de la canción lo entenderán fácilmente Es la sencilla historia de un albañil que se levanta Para ir a su trabajo Lo que le puede ocurrir Y tal como lo devuelven a su casa cada noche Lo dijo el mismo Serrat Año 75, Caminito de la Hora Vale que se le pasó el porvenir la chana Vale que el sol lo ha marcado con que de veré Vale estar que nos le pusieron la trabatenda Vale que se desayuna con la barreta para encarne a la jornada su corazón de lunes en martes tranero de casa tú me Vale que Llegará la móvil Y vale que son almas Que zozobran Caminito de la obra Vale que suben al cielo Entre tocho y por lá Vale que lloran sus ojos Lágrimas de estlemento Viendo escaparse los sueño Como los vientos Crecen de noche y en el día se derrumban los sueños del olvido meses y porrumban en tanto llegue el día de los elegidos cuando el eco los devuelva del olvido. Escapa en una vanguardia la fiambrera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 Vale que, donde no hay suerte ni calé, vale que, no hay dios que encuentre el norte si no le salva un catorce. Vale que, cuando el sol plega y baja en andamio, vale que tiene agujetas en su alma nada. Que mañana su historia no habrá cambiado nada Crecen de noche y en el día se derrumban Los sueños que el olvido mecen por En tanto llegue el día de los elegidos Cuando el eco los devuelva del olvido Vale que se le empasó el pobre ni la chama Vale que el sol lo ha marcado con hierro de paleta y que al nacer le pusieron la traza que tan En la versión más nueva Increíble canción del año 78 Con Dulce Pontes A ese pájaro dorado Que alza el vuelo y parte el cielo en dos Rontando el sol y el pecado Cuántas acuarelas Caprichoso y libertario Perfectamente vitales Sin silencios que le hagan cañar Ni raud las ¿O oh, no es así el amor, no es un pájaro dorado rebelde que parte el cielo? Que no siente bien la ropa de diario a su a su cariño, a su cariño, a su cariño, a su cariño, a su cariño. Abu, piara de mal tener ver sedo. Que siegne se en una lágrima y con poco en el puchero. Qué pena No le siente bien la ropa de diario a su carita amor Ese amor Vaya si es flor delicada Vaya si es flor ...y ...habría que hacer... ...un disco de caras B... ...de Serrat, re reversionada... ...ya no va a pasar, seguramente... ...pero habría que... ...aquellos temas que pasaron de largo... ...que se los escuchó poco y mal... ...que fueron tapados por los grandes hits... Mm, ...sería interesante... Como este Hay una larga introducción en catalán Que nos vamos a saltear En realidad esto era Una canción por los mil años De la De Cataluña Y Tiene la pretensión De Dar Abuelo de pájaro Como fue cómo se generó esa tierra que de alguna manera es como se generó Europa, ¿no? O esa parte que hoy conocemos como España mil años hace aquella viejísima canción que guarda tantos secretos Él dice canzoneta que quiere decir cancióncita la cancioncita dura como nueve minutos y no es un diminutivo precisamente. Serrat, no oculto, pero sí poco escuchado, mil años hace y unas horas. mil hace que el sol pasa reconociendo en cada casa al hijo que acaba de nacer que el monte dibuja perfiles suaves de pecho de mujer que las flores es en as discreta y las bestias y la luz también mil años mà era nuestro bien Cada cala esconde un viento diferente. Mil años que el hombre y la guerra dieron lengua y nombre a la tierra y al pueblo que rindió a sus pies. La plata del olivo griego, la llama persa del ciprés el musulmán lo perdió todo La casa, el sueño y la hereda en nombre de él. Cristianda. Iberos y romanos, godos y fenicios, moros y cristianos, que en paz descanse en esplendores, de amor cortes y trovadores, dueños del camino del mar. No había vez que se atreviese a transitar-lo sin llevar. Las cuatro barras en el lobo Descansa en paz mi vieja Grey, Vendida por tu propio rey. Con mártires y traidores, lutaron los campos, Los inquisidores. que el sol pasa pariendo esa curiosa raza que con su llanto hace un panal y de su sangre y su derrota día de fiesta nacional Jamás dejo de caminar, de trabajar, ni de pensar. Pueblo empecinado que busca lo sublime en lo cotidiano. mil años hace y una horas que con manos trabajadoras se amasa un pueblo de aluvio con sangre murciana y de alemería, edificó una exposición y labradores y mano barata de Aragón caricias de este corazón y con lágrimas oscuras que traen los andaluces la dictadura Patria pequeña y fronteriza Mil leches hay en tus cenizas un soplo de libertad Revuelve el monte el campesino el marinero y la ciudad Que la ignorancia No tenía Que no trafique el mercader Con lo que un lo quiere ser Que eres mejor rúbrica Mil años de historia que no trafi el mercader con lo que un pueblo quiere ser puede pinta todavía no pasó todavía no dejó de pasar en casi ninguna latitud seamos sinceros un toque que enlaza dos nombres propios extraordinarios Acaba de morir Pablo Milanés Y enlazamos a serrat cantándolo hace muchísimo tiempo En vivo en La Habana en el 76 serrat Si no es para perecer Porque otros puedan tener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 La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga la vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y prepara otra celada la vida no vale nada sorprende a mi hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba la vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada la vida no vale nada si tengo que posponer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 mezclar universos y épocas. Y había un disco de esos redondos, de 33 de vinilo. Y se llamaba Mediterráneo. Lo dejamos andar solo. Mm.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 que se conoceix i se ai un dia para mi mal viene a buscar la pareca Empujar al mare mi pareca con un levante otonyal i dejad que el temporal desguace sus alas blancas I a mi enterradme sin duelo entre la playa i el ciego En la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 Exactamente todos los años de los 50 años que transcurrieron desde aquel 1971 cuando este disco fue impreso y comprado. El centro es color mostaza, un Emmy apaisado en rojo, letras bien gruesas, da vueltas y viene la segunda banda. Música Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tu tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón como un ladrón te acechan detrás de la puerta que tienen tan a su merecer con hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí que te sonríen triste y nos hacen que lloremos cuando nadie no ve. Te animas a saltarte a un tema a ver si podemos. A ver, a ver. Colgado de un barranco. Duerme mi pueblo blanco Bajo un cielo que afuera fuerza de no ver nunca el mar Se olvidó de llorar Por sus callejas de polvo y piedra Por no pasar ni pasó la guerra Solo el olvido camina lento Bordeando la cañada, donde no crece una flor, ni trasuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura visto al cabo, y el cabo al sacristán, y mi pueblo después vio morir los tres y me pregunto por qué nacerá gente si nacer o morirés indiferente la música entonces tenía una temperatura por ahí la temperatura de los falíbles ¿no? se vive en la taberna de que este cacho de plástico pudiera deformarse por el calor de sus casas de cal y las muchachas hacen bolillo por el maltrato ocultas tras los visillos a ese hombre joven, pero era absolutamente real en, en, en cuestión de tiempo fueron va a ser su señor le no te demandaba una atención ellos ¿no? sueñan con él y el conirse muy lejos de su pueblo y los viejos sueñan morir sin paz y morir y La cuestión es que el disco morir, tiene 50 años que el artista se retira la boca abierta al calor Como lagartos Y que no hay mejor cosa que volver a escucharlo con el ruido original Es capaz gente tierna Que esta tierra está enferma Y no esperes mañana lo que no te dio ayer no hay nada que hacer toma tu mula, tu hembra y tu arreo sigue el camino del pueblo hebreo y busca otra luna tal vez mañana sonría la fortuna y si te toca llorar es mejor frente al mar yo pudiera unirme con un vuelo de palomas y atravesando lo más dejar mi pueblo atrás juro por lo que fui que me iría de aquí pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio. Vamos al año 1974 Serrat y esa esencia de vidrio empañado, ¿no? No es que no vuelva porque me olvidé. Serrat, el 74, el piano, los vinilos y todo eso. Que de alguna manera empieza a no ser presente. De ninguna manera terminar.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 Es que perdí el camino de regreso Mamá Después le pusieron de parto porque traía la canción de parto a este disco que originalmente se llamaba John Manuel Serrat Y toda la vida le dijimos 1974 porque era del año 1974 y había que separarlo de los otros, yo Manuel Serrat, que son el del 68, el del 69 y el del 78. que no hicieron demasiada escuela, pero están ahí. A golpes el badajo, llamo al amanecer, y a ti camino abajo, camino del taller. Te busca una sirena, ten cuidado, mujer. Campesina, diecisiete años. Campesina, soldado de estaño. Campesina, campesina, campesina. Soldar hilo con hilo no saber por qué va el siete con el 5 y el 4 con el 3 de sirena sirena están mintiéndote campesina si el bien Campesina se saben tu nombre Campesina campesina Campesina Ese tiembre y las uvas están por madurar. Aires de fiesta cantan las prensas y el lagar. No la sirena. Y una canción prima que estaba en el mismo disco Y que de alguna manera eh, tiene el mismo tono La misma idea paisajística Canciones que están bien grabadas en la memoria Aunque no hayan sido demasiado conocidas Serrat. Y bueno pues un día más que se va colando de contrabando y bueno pues adiós ayer y cada uno a lo que hay que hacer tú enciende el sol tú tiñe el mar y tú descorre el velo que oscurece el cielo y tú ve a blanquear la espuma y la nube la nieve y la lana Y tú conmigo a cantar la mañana Tú a dibujar el trigo y la flor Tú haces de viento, ese movimiento y tú les das color Tú amas a los montes, tú al pozo a baldear Y tú conmigo y el gallo a cantar Que hay que empezar un día más Tire pa'lante que empujan atrás Y ponga cerca el setín en palo ...y véngase a cocinar el nuevo día. Todo está listo, el agua, el sol y el barro. Y pero si falta usted no habrá milagro. Si le falta a usted un mundo enfermo y con canas, ¿quién va a hacerle la cama y quién...? ¿Quién le peinará la frente y quién le lavará la cara? Si falta su risa para echarlo a andar venga con conmigo y el gallo a cantar que hay que empezar un día más tire pa'lante que empujan atrás Y pongas el calcetín Paloma mía Viñetas si pequeñas Historias bucólicas Y otras no tanto 1974 Estamos repasando Las joyas Que dejó Zerrati y que nunca van a ser del todo te pasado Te marcan herencias, te marcan un sendero y te dicen lo que es malo y lo que es bueno, pero ni los vientos son cuatro, ni siete los colores y los zarzales crecen junto con las flores y el sol solo es el sol si brilla en ti Y la lluvia solo lluvia si te moja al caer Cada niño es el tuyo, cada hembra tu mujer Vivir para vivir Solo vale la pena vivir Para vivir, para vivir no vale la pena vivir para vivir y hacer tuyo el camino que tuyas son las botas que una sonrisa pueda dar a luz tu boca abrázate a los vientos y cabalga a los montes que no acabe el paisaje con el horizonte que el sol solo es el sol si brilla en ti la lluvia solo lluvia si te moja al caer cada niño hay muchos tuyo, que no lo entendimos, hay muchos que mujer. no lo entendieron vivir para vivir el hecho de salir, ¿no? Estono vale da pena vivir. En el peor de los casos cambiaron el salir a la vida por oscuras especulaciones de futuro, ¿no? Digo cómo iba a ser la vida y cómo fue finalmente en el aspecto de la sociedad. 75. 1975, otro disco. A esa muchacha que dio a morder su piel de manzana La misma paleta, otros trazos Cuando cupido plantaba un nido en cualquier ventana A esa muchacha que tuvo al barrio guardado en las farola. a esa muchacha que fue piel de manzana se le quebró el corazón de porcelana se le bebieron de un trago la sonrisa la primavera con ella Tuvo prisa ¿Y quien me hace entender que la entretuve ayer temblándome en las manos? Maldigo el no poder volvernos a esconder en el último rellano y a oscuras compartir un ramillete de promesas Y sobre las diez, niña, la hora que es, y si poner la mesa. Nadie me saca de la cabeza que esto es la continuación o otra, otro ángulo de abordaje de poco antes de que den la que florecisteis en mi hacerá bien poco ha escrito en vuestros cuadernos la primavera y llegáis Por supuesto quedará para la mitología personal, imposible contestarlo. este reino, me facharon la cartera y el carne. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, gracias. Supieron la tarifa de nuevo este 93.5 Álvarez, gracias. ¿Están la gente idiota inventando qué hace? Soy el mismo de siempre. Carron a una niña no llegaba a 10. Carlos Ona no lunes a las 5 de la tarde en una tarde como esta despidiéndose otra vez O sea que dentro de 7 días nos volvemos a escuchar Gracias por estar ahí gracias por otros 60 minutos de compañía buenas tardes Y tú sabes Este mismo sábado